Seguimos con la información y estamos en comunicación con el ingeniero Pablo Matarilla, que amablemente nos atiende、eh, representando a la Cooperativa Eléctrica de g Alo en lo que hace a la parte técnica. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Hola, Américo. Buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? Bueno, la semana pasada hubo una situación particular en el barrio Coqueta n de San José, ideal.、Eh, digamos, salió del servicio fundamentalmente un transformador. Eh, digamos, eh, ¿de duda qué, ingeniero? Bueno, salió de servicio en realidad el tablero que tiene el transformador que está ubicado en Calle Salte, b o l e v a r Argentino. Y el problema ocasionado fue un sobrecalentamiento en un contacto de una de las salidas de los preensamblados que alimentan el barrio. Puntualmente, 15 minutos antes más o menos del siniestro, estábamos haciendo la recorrida porque en el momento mayor del m a n d a les pegamos una mirada siempre. Y habíamos detectado este punto de calentamiento. Nos fuimos hasta el galpón y depósito donde tenemos los r e p u e s t o s para hacer el corte y reemplazar. Y bueno, cuando estábamos allí, nos comunica la guardia que había tomado fuego ese tablero. Y bueno, pasó lo que todos conocemos, ¿no? Sí, sí.、Eh, ingeniero, ¿y esto es, digamos, p r e v i s i b l e No es nada p r e v i s i b l e pero digamos, ¿puede ocurrir nuevamente debido a la cantidad excesiva de, de consumo y la alta temperatura? Mire, ahí ese transformador puntualmente tiene un sistema de t e l e m e d i c i ó n que nosotros lo veríamos monitoreando. En enero de este año había tenido un, un pico de demanda del valor nominal del transformador que son 500 kVA. Entonces durante todo este año estuvimos sacándole carga y pasándose el al transformador que hoy tenemos en c a l l e San Luis, ese nuevo transformador. Al momento del siniestro, ese, esa máquina estaba a mitad de potencia, estaba en 260 kV a funcionando. No debería volver a pasar. Esto ya le digo, fue un punto caliente donde la temperatura alta del momento y nosotros al detectarlo, quizás fue el motivo este, dejamos las puertas abiertas del tablero por ese aire y eso nos generó una mala jugada y ocasionó que se genere fuego y bueno, terminó con la destrucción del tablero, o n o Eh, Digo, a m s este fin de semana también se notó bajada de tensión, cortes, digamos, de segundos y vuelta a recuperar la electricidad.、Eh, digamos, esa situación que se da que a veces, digamos, los, los consumidores decimos: si se queda m a l o q u i é n nos paga esto? ¿no? Vamos a Nuevo Américo porque se cortó la comunicación. No, no, comentaba el、eh, ingeniero que este fin de semana,、eh, concretamente hubo cortes momentáneos, digamos, bajada de tensión, se corta, uno está viendo ¿sí, la televisión o el aire mismo, se corta y vuelve a arrancar nuevamente, digamos, y por lo general el consumidor se pregunta, de fretitas s se pregunta, si se quema esto, ¿quién me, ¿quién me lo paga? Mire, puntualmente el día 9, ¿sí? a las 11 de la noche, tuvimos un resierre en la línea 132. que puede haber sido a Guamajarriba inclusive, o sea, fue en el sistema de alta tensión y tuvimos otro el día 10 a las 14.30 aproximadamente, también、eh, en el sistema de signo 32. Eso es ajeno, digamos, a las instalaciones de la cooperativa, a m é r i c o s Eso、claro. es lo que percibimos todo como un bajón y, y vuelve a arrancar de nuevo todos los equipos. Sí, sí, yo me lo había preguntado, usted m a dejó la parte técnica, se tenía que ver con la parte comercial, pero si ocurre algo, el, el, digamos, el, digamos el, el socio de la cooperativa, ¿ante quién accede? ¿Ante la cooperativa o ante la EPE? El socio tiene que presentarse en la cooperativa, manifestar el reclamo y de ahí se le da curso administrativamente al reclamo. Ese es el mecanismo. Mecanismo ese.、Eh, ¿Y en lo que hace la estructura? ¿Estamos preparados para afrontar el verano, ingeniero? ¿En lo que hace estructura? ¿En lo que hace fundamentalmente, digamos, También nos preguntamos: acá hemos avanzado un montón el precableado, e los c a a b l e d d i g a m o los cables digamos, que estaban a la vista de todos, no n e c e s t e n más, sino que directamente son todos digamos, cables、eh, cubiertos, toda esa dirección que es adelanto. Y digamos, la estructura es lo que hace a los transformadores: tenemos suficientes transformadores, y o n o sé cómo explicarme técnicamente. Seguramente el galbe está en posición para decir: afrontamos más calor, afrontamos más consumo. Vamos. Vamos de agua arriba a agua hacia abajo. La energía la recibimos en la estación transformadora de Galvez, ¿sí? que tiene una potencia disponible de 30 megas para entregar a la ciudad.、Sí. El día miércoles fue un pico récord acá de Galvez, estuvimos en 19 megas, con lo cual todavía nos resta otros 11 megas para llegar a los 30. s ¿sí? sí. O sea, tenemos capacidad. e s En cuanto a los transformadores de distribución de la ciudad, En todos los que se viene trabajando en este proyecto de reconfiguración que ya lleva varios años, los tenemos monitoreado con telemedición y la capacidad operativa de ellos ronda en el 60% los días de pico. O sea, todavía tenemos margen para seguir creciendo. En el barrio, puntualmente, el incidente, recordará usted que tiempo atrás me hizo una entrevista por un nuevo transformador sí, que estábamos、bueno. por, por colocar en calle de c e s i primero de mayo.、Sí. Bueno, el motivo era por obras que estamos llevando adelante, porque conocemos la zona donde las demandas crecieron y debemos ir a abastecerle. Bueno,、eh, esa obra ahí puntualmente,、pues, con este incidente, refuerza nuestro fundamento de que hace falta, s、sí、i o s、sí, i e m p r s formado r así en el barrio. s Perfecto. Bueno, a g r a d e c e r l e nuevamente.、Eh, estaremos c o n t a c t o entonces, g a por estos temas, por los temas que hacían fundamentalmente lo que hace. Aquí hay que vivir que no s toca vivir que por lo general cuando no tenemos corriente explotamos, explotamos nosotros, desgraciadamente. Es entendible también. Gracias. No, m é r i c o por favor, a la discusión. Hasta luego. Bueno, ahí estuvo, dije, Pablo Mazaner, s t explicando la situación que s e d i o concretamente con el transformador, la l a zona oeste,、eh, del sur oeste de la ciudad. Y bueno, y las otras preguntas que hacemos, s ¿no? El planteo que n o hacemos todos cuando baja y pataleamos. c h si se quema, aquí lo reclamamos. Según lo que dice el ingeniero, hay que reclamar a la cooperativa y ahí están los pasos a seguir. Yo te voy a pasar charlándolo.